The murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors draw turn. if the show is through Silent looks and the cues With the close of Marshall's smiles At last 1998 show The Todd song, no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets by the <laughs> Eh, buenas, buenas noches gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Todos que estáis ahora mismo sintiendo Radio Cuca? ¿Habrá alguien ahora mismo sintiendo Radio Cuca? ¿Eh? ¿Habrá alguien en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org? No lo sé. No tengo ni puta idea. Eh, o, o qué sé yo, o a lo mejor habrá ¿eh? habrá alguien sintiendo esto en bueno ahora mismo no ¿Mm? ahora mismo cuando yo estoy hablando no puede haber nadie sintiendo esto en diferido porque todavía no está en ningún sitio para descargarlo y sentirlo en diferido ¿eh? podía hacer la, la broma esa, que fue, ¡Oh! eh, pues es un efecto paranormal, una dimisión paralela. ¡Oh! No, nah, y es mentira, <ríe> soy una chorrada, ¿eh? una chorrada como la que pumpino, que soltó yo de xemes en cuando, ¿Mm? Ya tantas veces que ya no fue gracia, les primero seguro que hacía gracia, como aquello de cuando decía que la radio, acordamos de la dirección de la radio, la radio de un que es un kilo, que está al punto del orgasmo, ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! risas mil, ...no, yo mentira, no. <risa> esto son chorraes, pero bueno, el que te ha sintiendo anedonia, ¿m? El que te ha sintiendo al, al anedónico miserable que soy yo, pues ya sabe, ya sabe a, a lo que venía. Joder, sabía perfectamente a lo que venía. Si te has sintiendo este programa, sabes perfectamente que ya lo que puedes encontrar aquí. Esta noche voy a empezar contándoos que me cuesta respirar. y podía decir cualquiera Meca eso y el coronavirus no, no amigos no no no a mí cuesta me respirar porque tengo un estado de ansiedad generalizado desde hay un tiempo que, que bueno que no acaba de remitir no acaba de remitir esto lleva una puta mierda está uno aparte de, de, de, de, de que está uno disgustado eh, por Estoy mal a gusto, no he estado agradable. Estoy, estoy bastante mal a gusto. Bueno, pues encuentrome eh, que, que los, los ansiolíticos, no, las pastillas no, las actividades ansiolíticas ¿sí? que, yo, que yo solía tener, porque bueno, tampoco os penséis ¿eh? que estoy de nuevo. ¿sí? ¡Ay, oh, meca! El anedónico miserable nunca siento ansiedad y ahora siéntala y entonces está eh? todo, todo preocupado. No, no lle... A ver, yo ansiedad sentía muchas veces. Lo que pasa que tenía, bueno, pues tenía muchas maneras de, de, bueno, de, de, de combatirla. ¿eh? Y de, de combatirla y... <risa> Casi siempre ganaba, pa chungo yo! ¿Oíste? Me que la mar. agarraba ya la ansiedad, metí unas hostias, ¿eh? Deixávala. ¿qué? ¿eh? ve ten ve ten a tu puta madre que pachungu yo bueno más o menos viene a ser una cosa así na que yo lo que pasa pues que ahora tú eses es actividades ansiolíticas que yo desplegaba cuando tenía necesidad bueno todo es no pero un buen piñu deyes joder manda unos menles pa pa tomar por saco pa pro vamos que ya no es fácil Ya no va hacerles Hombre, es verdad que la situación eh, y yeah, Por sí misma la situación en bueno, la es que estoy ahora Por toda una serie de circunstancias Que, que, es que no me apetece ponerme a, a de explicar Y que seguramente a cualquiera interese poco Pues a ver, son son ansióxenes Supongo que cualquiera ¿sí? Cualquiera eh, puede reconocer porque... Cae, Por desgracia, casi no hay ninguna persona que no tenga sentido ha sido nunca, a verles a él, eh, a verles a él, por fortuna. Pero la mayoría de las personas en esta vida moderna, eh, no sé si en una vida, vida antigua también pasaba, pero una vida moderna. La vida moderna y tan shosena. que yo creo que es difícil que nadie no sintiera ansiedad en, el, en algún momento, eh, esta vida que está continuamente llanciándonos eh, eh, estímulos, haciéndonos eh, estímulos que lo que, no, que lo que nos desear cosas, alcanzar cosas, facenos necesitar cosas, entonces esas necesidades creadas, Todas esas necesidades creáis son un estímulo ansióxeno. ¿Por, ¿Por qué? Porque no podemos alcanzarles eso? La más de la gente no puede alcanzar todos esos, todos esos objetivos, todas esas necesidades de las que en la realidad no tienen falta. <risa> no tienen ninguna falta. Eh, yo muy guapo para pa, bueno, pa, pa reflexionar esto, para eh, pa dibujarlo, Eh, eh, la frase esa de, de Taylor Durden que suena en algún momento una, una, una música de fondo ahora no, pero en algún momento Taylor Durden está eh, hablando ahí y me, y me parece que dice esto yo no tengo ni puta idea de inglés ¿m? entonces no sé lo que dice exactamente pero bueno, y es fácil que te que te ha diciendo en algún momento esto de tenemos trabajos de mierda no como dice Como ya, bueno, como ya la torna, ¿eh? la torna del discurso al castellano, que es lo que yo conozco, el doblado. El original no. Dice, tenemos trabajos que odiamos. Mira, estoy yo tornando al asturiano, la torna al castellano. <risa> Dadme pues cuenta, estoy esto a la hostia. Bueno, eh, tenemos trabajos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Claro, ese es un grandioso problema de la sociedad actual. La semana pasada falaba yo de los trabajos de mierda, esos trabajos que en realidad no, no valen nada, absolutamente nada. Pero cuánta gente hay que está condergada ¿eh? a pasar mínimo un tercio de la su vida. Un tercio, nada menos que un tercio. ¿eh? la subida y cuando digo la subida no me refiero a, a, a todos los años que viva eh, yo soy más de referirme a la Quilla la hora eh, no vamos a decir un tercio de la subida vamos a decir un tercio de los dos días un tercio de los dos días haciendo algo un trabajo una actividad inútil que no tiene no tiene nada <ríe> o sea, que, que, que lo que decíamos la semana pasada que si deja de hacer lo que qué va a pasar va a cambiar el mundo Significativamente, va, no sé, vamos a hacer otra cosa, va el mundo a, a furular de otra manera. No, no, no, no me va a furrular de otra manera. Entonces, claro, eso ya, ya de por sí, ya es no. eso. Eh, el, el ser humano, claro que tiene que hacer cosas. Claro que disfruta haciendo cosas, Y mentira, a ver, yo muchas veces puedo decir que eh, el derecho a la pereza, no hacer nada, tu mejor no haciendo nada que trabajando. Hombre, no es verdad del todo. Una cosa es eh, el trabajo asalariado, el trabajo esclavo, como a mí me gusta de no malo, eh, que es hacer, pues eso, trabajos, cosas, cosas inútiles, cosas que no nos interesen. no nos interesa nada, oye, pues habrá gente que tenga la fortuna de estar trabajando eh, asalariadamente en una cosa que interesa tendrá la grandísima fortuna de estar haciendo cosas que presten que presta a hacer y a cambio Dani Perris, joder, hostia, vaya guay, ¿no? Es la mayoría de las personas que yo conozco por lo menos, igual que yo me muevo en un círculo de gente muy repugnante y no está contenta con nada, pero bueno, yo la mayoría de gente que conozco no estoy feliz con el curso de trabajo. La mayoría de la gente que conozco, si dijeren mañana, oye, eh, doyte parres a bondes ¿eh? para que cubras las mes, mes necesidades, que cubres ahora trabajando, doyteles, pero p no fue falta que vengas. Me cago la mar, <risas> hostia, ¿eh? para mi idea que, que, que vaciábense lo, los centros de trabajo si, si hicieran eso. Hombre, que siempre habrá el que diga, no, no, yo, yo, ¿qué voy a hacer, eh? Yo no podría soportar vivir sin trabajar. <ríe> eso dicen lo de, ah, ¿no conocéis el cantaresi de los potatos la clase obrera? Mira, pues si fuera buena persona, poníamoslo. Pero como no lo soy, oye, buscáislo vosotros. Miráis en el YouTube, Potato, la clase obrera. Y al contrario, eso seguro, eh. Sí, mira oh, miráis, coño, ya veréis. Bueno, pues al final resulta que la gran mayoría de las personas traballen no para cubrir les dos necesidades básicas, que también, pero para cubrir las necesidades básicas a lo mejor no tenían falta de de echar un tercio de de los dos días de vida, no, no hacía seguramente no hacía falta, Traballen fundamentalmente para cubrir necesidades creadas. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca van a cubrir esto es. No, en esta sociedad actual estamos todo el día bombardeados por, por publicidad. Y no me refiero a lo que sale en la tele, para el que ve la tele, no me refiero a lo que dan la radio, para el que sienta radios comerciales. refiero a todo, a la presión de la sociedad en sí misma. Seguramente, eh, bueno, pues la presión de los demás, eh, la, la presión de, de la familia, la presión de los amigos, la presión del mundo. ¿Mm? para que para que quieras alcanzar esas esas cosas eh, tengo pensado un día mira eso tengo lo pensado pero bueno como tantos como tantas temáticas que pienso y que y que al final pues, pues queden preparados un día empiezo a, a contar alguna como como ahora quiero tengo un proyecto ¿eh? que lle hacer una compilación de de mantras ¿eh? de mantras esas cosas que Esas frases que se repiten, ¿eh? se repiten y se repiten y se repiten, eh, pero la gente dice, pero no para pensarles, no para pensarles, son un ejemplo de lo que yo llamo la inacción, solo una frase en una tele. ¿Eh? Y, y la gente queda con ella, y repítela, porque, oye, yo qué sé, pues vieronla en la tele, y una cosa importante, seguro que la ha dicho de algún, qué sé yo, de algún sesudo tatuleano, <ríe> igual, o, o de algún periodista famado, ¿eh? o qué sé yo, y dicen eso de... Y es que vivimos pero en riba de las nuestras posibilidades. Claro, la gente créelo. Y luego andate por ahí diciendo, claro, y es que la cosa está jodida... porque claro, como estábamos viviendo por arriba de las nuestras posibilidades, entonces claro. ...yo pongo un poquillín de mala hostia... ...en fin... ...hubo los que vivieron... arriba de las... ...de, de les nuevas posibilidades... ...sí, hubo los hubo, los, hubo los de esos... ...pero bueno, oye... ...y como ese mantra... Hay, ...hay otros mantras... ...como ese de... ...hay que ir siempre a mayor... ...¿por qué? ...¿por qué hay que ir a mayor... ...queye, que no puedes llegar a un sitio... ...estar eh, a gusto... ...en ese punto... Y, ...y no tener necesidad de ir a más... Fue mi gracia con el tema de, por ejemplo, las viviendas. Oye, pues una persona compra una vivienda, pero, pero no hay quedar con eso ya cuando tenga vivienda. Oye, ya tiene, ya tiene un techo, ya tiene un sitio ¿eh? en el que vivir bien. No, pero eso, oye, a ver, compro esta, pero, pero después es para comprar otra mayor <risa> Pues grande, o, o con ascensor, o con, con qué sé yo, con la de mi madre, ¿no? Ya sé, y todo el mundo o el co o los coches, los quemadores ha sido muerto muerto oye pues hay que comprar un carro mayor ¿eh? como y eso de, también del, del Cantaresi tener un coche nuevo no, no es un lujo, es el progreso <risa> son dos mantras son dos cosas que, que repetimos en sin En, en, o que repetimos o que repite la gente, porque yo estos dos concretamente, por ejemplo, no los repito. Yo pues digo que tengo, tengo en mente hacer una, una compilación de más, pero luego pues, soy un vago dicen lo digo yo, me cae, este igual me pende en mí, tengo que apuntarlo, pero no lo apunto. Y como la memoria y una puta mierda, <ríe> la memoria y una mierda, hay como, ¿cuántos años? Como, como 15, 16 años, eh, ya estoy fartugo de contarlo, pero cuéntalo otra vez, no tengo ningún problema. Que pase el programa, ye mío. Si quieres contar tú lo tuyo, ¿eh? vienes a Radio Cuca ¿eh? y, y coyes una hora que viene y es vacíes y faes un programa. Si, ¿Sí? venís porque. No, que no fue fa falta nada, absolutamente nada. Vienes, hoy quiero hacer esto, vale, faelo. ¿Puedo hablar de tal cosa? Tú verás si puedes. Si tienes lengua, puedes, y si no la tienes, pues no podrás, qué sé yo. Pero bueno, que lo dicho, que eh, si queréis venir a contar vosotros cosas a Radio Cuca, en cuenta de tener que sentirles que cuento yo, pues oye, venís y el vuestro programa. Si no, mientras eh, sintáis anedonia, ¿m? pues jodéis vos y sentéisles que cuento yo. Sí, sí, sí, que el programa es mío y básicamente eh, digo lo que quiero. <risa> me encanta, me encanta lo de poder decir lo que quiera. ¿Mm? Hostia, un placer, un placer enorme poder decir lo que quiera. Pero bueno, que lo que vos contaba, eh, que hay como 15, 16 añinos, el mío corte cerebral fue bombardeado por millones de partículas de radiación ionizante. ¿Mm? en aquel momento bueno pues aparte de, de echar la puta con ¿eh? cada cosa que metía por el cuerpo tampoco me dio mucho más bueno y salir de la cama y de ir para allá y volver para la cama bueno este, bueno cosas joder pero eso fue en dos y eso ya pasó Pero en aquel momento dijeron: Bueno, vas a tener una serie de secuelas seguramente eh, para pa, pa, cuando sellas, así, para dentro de 10, 20 años, vas a tener jodida la memoria. Entonces, y yo decía: eh, jodía ni que, usted está, está perfectamente, no, está hecho una mierda. Contésme una cosa ahora, ¿eh? y, y dentro de una hora ya se me olvidó, ya no la sé. ...repito las cosas una y otra vez a la gente... ...oye meca, conté esto sí, hay una hora... ...ah, vale, pues nada, <risa> no, y no me acuerdo, no me acuerdo... Eh, ...en fin, que íbamos a hacer... ...y igual que no me acuerdo de esas cosas... ...pues claro, luego no me acuerdo de los, de los mantras que, que sentí... ...tenía que apuntarlos una libertina, pero como soy un vago... ¿eh? ...para arriba de tal, soy un vago... ...entonces no lo, no lo apunto... Eh. Así naye, así naye que, que no vamos a no vamos a ninguna parte de, de esta manera, ¿eh? Pero bueno, pues nada, uno de los mantras, eso sí, bueno, pues que el, que el trabajo significa. Sí, dignificará, no sé quién dignificará, a mí no, a mí no me fae más digno, ya eso es a ver, soy un indigno y un miserable. ¿Qué, qué coño va ¿eh? va a poder hacer el trabajo asalariado? Es un mantra, el trabajo significa y hay que trabajar. Esa me encanta. Hay que trabajar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Oye y llegaría al contrario de alguna persona. Yo soy muy de deixar trabajos. A ver, si no me satisfacen, porque no voy a dejarlo. Oye, pues es que que estoy obligado. Claro, pero hay gente que queda con la boca abierta diciendo, pero hay que trabajar. Porque hay que trabajar. Hay que trabajar para conseguir una cosa cambio, que son perres, ¿m? perres para cubrir las dos necesidades. Pero pues, si, oye, pues, si te das mal a gusto, pues tampoco tienes por qué por qué trabajar, ¿no? Eh, es otro mantra que me encanta cuando... Cuando, oye, cuando cuando da cuando alguien ni cuenta a otra persona lo de que tienes trabajo sí claro, te jodido porque no sé qué porque es muy estresante porque paga bueno anda pero que no falte el <ríe> chimpancé me encanta también que no falte el trabajo con un falte baja una ley Hostia, pues que falte me cago que no falte por dar que no falte si si la que no falte en todo caso eh la vía la manera De cubrirles dos necesidades básicas. Pero si les cubres por, por otra vía que no sea el trabajo, coño, ¿cómo que no falta el trabajo? Que, que, que, que no que falte la manera de cubrir las necesidades, ¿eh? en tu caso. ¿eh? Porque el trabajo, y volvemos al tema, ¿cuánto llevo ya? 21 minutos, la nudo y tal. Volvemos al tema de, de la ansiedad. El trabajo, ¿eh? no deja de ser un elemento muy ansioso. Dentro de, de toda esa estructura ¿m? que supone la, el hecho de que la sociedad moderna nos faiga a desear cosas que no podemos alcanzar y que empuje a la gente a trabajar en trabajos inútiles, con, con una actividad totalmente inútil a cambio de conseguir perres para algamar, Todas esas necesidades creáis. que da igual, porque cuando alga uno va a salir otra y se va a estar siempre metido en la misma rueda. Todo eso, bueno, pues no deja de ser un, una rueda ansiógena. no deja de, de ser una estructura ansiógena Todo esto, eh, claro, pues genera la, la, eh, la ansiedad y un, y un estado, bueno, pues... Eh, incómodo, sobre todo fundamentalmente eh, incómodo, incómodo, desagradable, eh, siente mal, cuesta respirar, que lle sol, no lloso, no, no llena más el coronavirus, el que fa que eh, que te falte el aire, puede faltarte el aire si si estás muy nervioso, muy preocupado o, o, o ansioso, sí también cuesta respirar cuando estás ansioso, notas como una presión en el pecho y, y de algunos días no, no, soy el coronavirus, que no, coño, joder Estoy hablando de otra cosa, hostia, ¿Eh? porque con eso además eh, combina con, bueno pues pues una un estado de, de preocupación, de, de malestar, de insatisfacción, no siendo que tengas anedonia. Si tienes anedonia, ya es normal que tengas insatisfacción. Porque joder, pues eso y la anedonia, precisamente, la incapacidad. de sentir placer la incapacidad de sentir satisfacción pero bueno si no tienes anedonia y, y también estás insatisfecho ¿eh? pues a lo mejor y que y que tienes ansiedad después hay otras cosas la ansiedad podate por, eh, por comer mucho por no comer nada en mío caso mira <risa> dame por no comer hay otra gente que pone a comer a mi costa me tragar cuando estoy cuando estoy ansioso viene a ser todo mm, lo mismo eh Eh, la cuestión es que la ansiedad, uno de los efectos que tiene, y la es la dificultad para tragar. ¿Qué es lo que pasa? Que si consigues tragar, es muy pestoso, porque, bueno, ábrete, ábrete un, un poco la, la garganta y demás, y falta sentir un poco mejor, un poco menos ansioso. Entonces es posible que tiendas a... ...intentar repetir esa sensación... ...a base de comer y comer y comer y comer... ...también puede pasar... Y ...en mi caso no, en mi caso... ...a ver, siéntase también lo de siempre, la vagancia... ¿eh? ...comer no deja de ser... ...pues pues un acto ...que necesita una cierta actividad... ...ya no digamos si tienes que cocinarlo... ...si hay que cocinarlo para después comerlo... Hostia, a mí por lo menos... Dame mucha pereza, yo oye, habrá gente que gusta y tal, a mí no, a mí dame, dame perezona, dame perezona, entonces, pues entre que estoy en sexo y me cuesta, <coughs> me cuesta tragar y que soy vago y eh, ponemos a cocinarlo, dame, dame perezona, pues entonces no como, madre, estoy, estoy flaco, hostia, el que lleve mucho tiempo sin verme, ¿eh? Hombre, los que nada más me conocéis por la radio, no me vistéis nunca, entonces no sabéis cómo soy. <risa> no sabéis cómo yo era cuando, cuando estaba gordo, ni sabéis cómo soy de flaco. Pero bueno, el que sí te quede de bebé y que haga un tiempo que no me ve, flipa. O sea, ahora pues va a haber huesos. bueno no tampoco soy tan necesario, de momento todavía todavía no tengo muy marcados los huesos de algunos sí mirome al espejo y digo oye, me cago en la mar este, ¿eh? este hueso del, del, del papu no lo tenía yo tan marcado este este, este es, y es en baixo de los huesos no no está bien tan joder que yo está muy du mierda ya sabéis ¿eh? a lo que me a lo que me refiero que yo me jode, eh, jodea, yo me jodía, me la ansiedad. Entonces, eh, y bueno, ¿eh? y bueno tener un repertorio que cada cual, cada persona tenga un repertorio de, de, de conductas eh, ansiolíticas, ¿eh? de conductas ansiolíticas que cuando, bueno, pues cuando va llegando eh, esta situación, cuando va sintiendo la, eh, cuando una persona cualquiera vaya vaya sintiendo primer, eh, los primeros síntomas de la ansiedad Bueno, pues que tenga una serie de conductas ahí que permiten, bueno, eh, eh, cuidadín, que estoy notando esto, entonces voy a hacer esto otro que, que ya es Yo tenía les tenía tenía veces, que ya es lo que pasa, que, que mandaron, mandado, dejaronme los pro, dejaronme los pro. A ver, hay una que tampoco nadie me quita de facela, que ya que ya es calellar. Esa ese es uno de los mejores de las mejores eh, actividades ansiolíticas que existen o por lo menos para mí es de las mejores callejar y es una puta pasada me encanta callejar o sea, y una cosa calear pel monte e incluso cuando eso yo lo que más me gusta callejar pel monte pero mesmo callejar por la ciudad callejar por la ciudad también también me gusta que yo lo que pasa que a ver cierto oye, que la ansiedad eh, una una de las cosas que también conlleva la mayoría de las veces llega a lo mejor un estado de abulia abulia es, que te, cuéstate un, cuéstate un huevo eh, arrancar a facer las cosas vuelta ¿eh? otra vez la, la, la mi vagancia que ye, que es mítica pues claro, fue que me cueste ah, fue, podía ir a caminar pero joder, ah, estando aquí sentado cuéstame, <ríe> cuéstame. y luego pasó una cosa Que, que que a ver que ahora ya bien mal tiempo bien frío ¿eh? en Asturias estos días estuvo lloviendo la de mi madre y encima agua bien frío ¿eh? agua frío entonces pues también paz que paz que jode paz que jode había otra actividad muy ansiolítica esa por bueno, los que tenéis de sentir anedonia sabéis perfectamente que una de las cosas que, que me presta aparte de, de, de calellar pues también era Eh, nadar eh, nadar, tirar a la piscina oh, resulta muy muy muy ansiolítico muy ansiolítica la, la piscina eh, ¿qué es lo que pasa? que me quita de ir a la piscina? bueno, pues quítame eh, en coronavirus eh, en la puta pandemia de los collones pues bueno, con la puta pandemia de los collones pues recortaron el horario de, de la piscina a la que yo voy Y que yo lo que pasa, que yo, porque aparte de, de, de anedónico, de miserable, de apofénico, ¿eh? de fotofóbico, de hiperacúsico, también soy rapunantón, <risa> soy muy rapunantón, sí, muy rapunantón, bueno, se nota, no, ver, no hay falta que, que lo cuente, pero bueno, sí, soy muy repugnantón y entonces, claro, a ver, a mí, presta, a mí me prestan meter a la piscina, pero no me presta que te ha masificado, yo, para nadar, tengo que tener... una calle de, de la piscina para mí solo yo eso de compartir calle no lo llevo ¿cuál ya era el único momento en el que en una vía, eh, casi casi en la piscina y más o menos siempre podía conseguir una calle para mí? bueno, por pues la hora de comer Entonces una a veces salía de, del trabajo, sí, sí, es sí, que sí, sí, os digo que hay una actividad in, inútil que no produce nada y que seguramente si no me echara tampoco pasaba nada, es, es, pues de ese salía y de iba derecho para la, pa la piscina. Y, y, y diréis muchos, coño, ¿y sin comer, sí, iba sin comer porque joder, no os digo que, que me cuesta comer. Es que, y es que sois, también también que repetirlo todo. Parece que vos hubieran radiado el corte cerebral. A vosotros también. ¿Mm? Bueno, pues eso. Eh, Diva para allá y entonces en ese momento, como no había casi nadie, pues nadaba y tal, y me soliticaba, mavo yo, con ese, con ese, con esa actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, con cuento este, pues eh, bueno, pues. Digamos que redujeron el horario, la jornada en la que está furlando la, la piscina. Y si esto fueron a reducirla, cortando por el medio. Sí, cortando precisamente a las horas a las que yo deba. Que yo lo que pasa, que si tengo que ir para casa, tengo que salir, luego por la tarde para ir a la piscina, eso ya me cuesta, porque yo soy muy vago. Soy muy vago, muy vago. Oye, pan arriba, y allá, y resulta que tapetá A ver, pues pues ya no me si está apetado ya no me resulta ansiolítico. Resultáme todo lo contrario. Resultame ansioso. Pongo me nervioso de ver tanta gente y de no poder hacer mis cosas y tal y ya me enfado. Enfado con el mundo. Jódeme, jódeme, jódeme la de dios, pero pero no te pudiendo no te pudiendo decir. Pero ahora voy contavos, cuál ye la la actividad ansiolítico por excelencia a mi persona y que ye precisamente una de las cosas que no puedo hacer pero como decía como decía aquel ¿eh? vamos a, a dejarlo para después de la publicidad yo voy a, a dejarlo ¿eh? para después de un cantarín mira ya a ver si mira ya a ver si vos si vos prestas y estoy cantar eh va de bailar ¿eh? bailar de una manera muy guapa también de reducir la ansiedad. Hay mucha gente que le gusta bailar o que o más bien que no le gusta bailar, porque cuido que eso ye, que es imposible. Cuido que hay muchos paisanos porque ye de hombres esto, diz paisanos, diz rapazos, diz guajes, diz mozos, diz adultos que yo da vergüenza bailar. Yo da vergüenza empezar a mover el cuerpo. Al ritmo de la música, porque bailar no necesariamente dar los pasos adecuados, ¿sí? siguiendo una coreografía adecuada. Y es sencillamente dejar que el tu cuerpo se mueva al ritmo de la música, ¿no? que se mueva sin, mientras, mientras sientes música. Ya está, solamente eso. No hay más. Y ya una actividad maravillosa, de verdad os lo digo. Eh, que yo también soy dios que daba vergüenza a brillar. Tuve que estar al borde de la muerte para pa quitar esa vergüenza. Sí, sí, vos pues lo digo, de verdad. Tuve que estar a punto de morrer ¿eh? para quitarla. Ya veis, estas cosas, bueno, ¿qué coño? Sentí el cantar, joder, es, es, tanto, tanto rollo. It's murder on the dance floor You better not kill the groove, DJ Gonna burn this goddamn house right down Oh I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know About your You better not steal the moves, DJ Gonna burn this goddamn house right down Sigue sintiendo radio cuca, sigue sintiendo radio cucaracha, sigue sintiendo anedonia. Y lo que tal vez sintiendo hay un momento y era eh, murder on the dance Floor de Sophie Ellis Bextor. nunca que si nunca presento los cantarinos que pongo pero bueno este préstame porque sirveme para para hacer un homenaje al mi amigo el raposo ¿eh? se echa mucho de hay que conocer el cantarista por un ¿eh? por un programa de la obra del raposo échase mucho en falta ¿eh? al raposo o sea que a ver cuándo puedo hacer más me parece que hizo una hora del raposo hay unos días todavía no lo he sentido todavía no estoy seguro pero, pero a ver sería como sea, si hay mucho en falta joder más quiero más de del raposo bueno pero estábamos hablando de la ansiedad ¿eh? estábamos hablando de la ansiedad decían los ramones ¿eh? si otro cantar ya, no los pongo los cantares pero pero falo de ellos <ríe> si vos meto ganes ¿eh? Eh, falen antes del um, cantares y de potato de la clase obrera eh, en la que dice eso de tener un nuevo coche y nos derroches el progreso ¿Eh? La ley. Bueno, ¿qué te iba a hacer sin, sin, sin nada que hacer? <risa> Tremendo, bueno, eh, pues la cuestión es que los Ramones dicen en, una, en un cantarén de ellos que la ansiedad faéis los felices. A mí no me faéis feliz la, la ansiedad, para nada, para nada. ¿Eh? No, no sé yo, ya, ya podía, ¿viste? Entonces, feliz, ¿qué te iba a hacer? ¡Hostia! Te iba yo a ser feliz? ¡Oh! Te iba a derrochar felicidad por los, por los poros, por los poros de la mia por... No es el caso, no en el caso. No en el caso, entre otras cosas, porque de esas actividades que, que yo utilizaba como ansiolítico, bueno, pues estaba el Calillar, sí, el Calillar pues estaba mucho. Todavía, a ver, casi todos los fines de semana, pues quedó con, con gente, ¿eh? con los restos de lo que un día fue el grupo de montaña Ramón Mercader, y todavía vamos por allá a, a Callayar, peles montañas con gente muy, gente muy prestosa, a ¿eh? ver la verdad que joder que prestan por la vida la, la, la gente con la que con la que vamos, prestan mucho estar con ellos y la cuestión es que vamos a sitios muy guapos, la verdad sitios sitios guapísimos, yo que sé, pues, pues sin sender más más mayor la semana pasada, pues fuimos allá a, a, al bosque de la Cerbatina. unos apuestos texera que bueno que que al final llenen to fallas y cuatro texos pero quedemos guapo para los turistas decir que que hay una que hay un texeu, no no hay un texeu, pero da igual, un sitio muy guapo. Por cierto, ya de la raya para allá. que lo bueno de, de ser una orquesta y quédate igual <risa> a lo mejor a un nacionaliego pues no hay facía gracia y te diría eso Ay, con, con todos los sitios guapos que hay que ver en asturias vamos a ir para el guión siempre sí, pues sí pues vamos para el guión porque hay sitios igual de guapos allí y, y la belleza no entiende de no entiende rayas de, rayos, de en el en el mapa no no entiende no entiende eso Bueno, pues que sí, eso ¿eh? una actividad muy prestosa, lo que pasa es que, bueno, yo una vez eh, a las semanas hay suerte y, y si no, pues cada más, ¿eh? cada más. Entonces, bueno, aunque eso ayuda, ayuda a relajar, pues no hay abundancia, no por lo menos no un abundancia en, en el estado en el que mal ¿eh? en encuentro ahora mismo o, o que se encuentra la, el mundo, la sociedad, no sé, Bueno, bien. Fin, eh, sí, yo, muy, yo era muy prestoso lo de ir a nadar, pero inda pero, na que fuera a nadar todavía no sería bondo, porque la, la actividad que más, que más ansiolítica me resultaba, sobre todo en invierno, y ahora veréis por qué os digo que, que en invierno, yo una cosa que, que ahora ya no puedo hacer de ninguna manera. Mirad, la cosa... que a mí más me ayudaba a sentirme un poqueñín mejor, o quizá a sencillamente escaecer eh, las males sensaciones, y era leer Y vosotros diréis, coño, el anedónico tiene algo jodido en la vista y ahora no puede leer No, tengo la bien, de las pocas cosas que tengo bien, joder. ¿eh? No, no, tengo la, tengo la vista perfectamente ¿Qué ocurre? Que yo tengo un problema Ya lo sé que no tiene sentido Pero yo no puedo leer en casa Ya lo sé, joder La mayoría de la gente Llega en casa, no tiene problema Y el sitio más a para leer. Bueno, pues yo no ¿Eh? Yo todo lo más eh, ya, ya veis, hay que ser raro de collones Todo lo más puedo leer un ratito en la cama eh, Antes de dormir en, en, Eso sí, eso tolero pero, pero sentame en el sofá o sentame en una butaca ayer, no, no lo llevo, no lo llevo, no sé por qué, no me preguntes por qué yo tengo, tengo, claro que ahora, sí, el problema es que ahora como de invierno ya no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, nadie me quita, pero bueno, a veces ya está muy frío y ya como lleva, entonces sí que ya imposible, eh, que ya imposible cuando llueve... pues al sentado en un banco, una calle, sí, Yo tengo, tengo bajado de casa. Tener mucha ganada de ayer, porque a mí ya sabéis, y eso sabéis lo de sobra, os también mucho el liar. Eh, sabéis lo de sobra porque, joder, cada cuatro días estoy hablando de libros, en este programa. Bueno, eh, una cosa que me prestaba mucho y era bajar a la calle eh, cuando tenía mucha ganada de ayer, bueno, que me prestaba mucho, pero que no me quedaba otro que hacer. Bajar a la calle, buscar un banco. Si era de noche ya que tuviera eh, de, en base una farola, para tener el youth y sentarme ahí y leer tengo fecho eso a ver un día a lo mejor a las nueve de la noche de, de bajar a un banco cerca de casa eh, cerca del portal que te han bajado una farola y estar allí medio orina, tres cuartos yendo, y luego subir para casa y échame sí tengo fecho eso ya lo sé y es raro ¿Y, y también soy raro yo y seguro que también soy raro vosotros joder cada uno tiene esos rareces. bueno no hay alguna que me diga yo no tengo ninguna yo soy normal del todo Si estás sintiendo esto, ya no es normal de todo. Esto no lo sienten las personas normales. ¿Mm? Alguna rareza tenéis que tener. Bueno, eh, pues que yo solía hacer eso. Bueno, la cuestión es que como no puedo ir en, en casa, pues una de las cosas es que hacía que mucho en invierno, cuando, cuando tenía una, una tarde vacía, ¿Mm? que no podía estar, en, bueno, no podía, nadie me quita de, de estar en casa sin más, lo que pasa es que en la casa llegó como una nevera. Sí, bueno, podía tener la calefacción prendida siempre, pero tampoco, joder, no me fa gracia. Y además, me, pues yo, una cosa que me prestaba por la vida, y era, metemos un centro social, metemos una biblioteca, metemos un centro de estudio, y, y pasar allí horas, ...yendo... ...sencillamente... ...me, me evadía... ...eso... hacía que mientras... ...ese tiempo... ...no... ...no me sintiera mal... ...todo lo contrario... ...sentíame muy bien... Eh, ...porque estaba haciendo una cosa que me encanta... ...que llegué ye, ayer... que cuando ya... ...llegaba la hora de... ...de que... en el sitio... ...y había que ir para casa... Eh, no me fuera con la sensación de día perdido de, de tarde perdida, desaprovechada no, para nada eh, prestábame por la vida y era capaz de meterme y estar horas y horas y horas y yendo eso ya ye, un placer tremendo ¿qué es lo que pasa? que ahora con la mierda de la pandemia de los collones pues todos esos sitios o, o no tan abiertos O tienen la aforul y en DAO, o tan abiertos a lo mejor que se yo, las bibliotecas para pa ir a recoger un, un préstamo que ya tuviste que encargar antes, pero no puedes sentarte, sencillamente, sentate ayer. Eso no es un niño posible. Los centros sociales, no sé si cambió la cosa, hasta cuatro días por lo menos estaban, estaban vigilados ¿Mm? no no y supongo que en todo caso si abren abrirán a lo mejor para actividades concretas no no sé por qué me da mí que que abrir nada más para que la xente venga sencillamente a sentarse ayer por ejemplo para mí que eso no no va a pasar hombre sí sé que hay centros de de estudio que por lo menos un determinado número de horas sí que abre, no sé con qué tipo de restricciones, de distanciamiento, de tal, no lo sé, pero el que a mí más me prestaba, sí, sí, me parece que, me parece que no abre, pero bueno, en fin, eh, yo no putada, ¿eh? yo nunca pensé que fuera a ser tan putada, hay muchos años que, que feo, que feo eso, eso ya era para mí un, un enorme placer, eso ya era un recurso, Eso es uno de los pequeños placeres que a lo mejor otra, otra gente no lo entiende. Yo cuando tenía que hacer tiempo por dar alguna cosa por ahí, pues a lo mejor, pues mira, porque salía de trabajar y dos horas después tenía otra actividad. Coño, pues otra gente a lo mejor dice, ah, pues a tomar un café! se cago en la ley! ¡No voy a tomar un café! Yo voy a ir, voy a buscar. En UBIU, por fortuna, hay muchos sitios donde puedes meterte a ir. Hay muchos opodíes. Está la biblioteca pública de Asturias, eh, hay muchas bibliotecas de, de barrio, hay muchos centros sociales. Joder, pues ya era fácil encontrar un sitio donde poder echar el tiempo yendo. ¿eh? Ahí, Sentodín, cómodo, con un. con una mesoca prestosa y normalmente de silencio. Cada vez menos, porque cada vez yo, cuando yo era pequeño, en los sitios del ayer, que de aquella, yo he oído que ayer eran nada la, más la biblioteca pública, eh, se guardaba silencio. Y si hacía ruido, pues llamaba la atención. Venía de alguien a decirte, yo que hay que guardar silencio. No, eso ya no se lleva, eso ya no se lleva. Hoy en la biblioteca pública la gente falta a la la, la, la, la la lleva. Bueno, tampoco a la altura la lleva, pero sí a volumen normal, sin que, sin que nadie os diga nada y, y sin que a nadie, por lo menos aparentemente, parezca una cosa inapropiada. En fin, qué sé yo. Oye, eh, los tiempos cambian. <ríe> Está claro que los, los tiempos cambian. Y, y en esto, como, como en todo lo demás. Eh. De todas maneras, seguían siendo sitios prestosos para pa ayer. Nunca hubiera pensado, de verdad os lo digo, nunca hubiera pensado que iba a echar eso tanto de menos. Hoy en día, eh, de todas las cosas que, que no nos dejen hacer, de todas las restricciones por culpa de la pandemia de los cojones, a miles de más pues, me, me importan un pito. ...que no puedo ir a un bar... ...pues voy a un bar... ...que si sí se puede, están petados... <ríe> ...a ver, supuestamente ahora... ...lo que no puede ser... Pedir, ...tomar algo en la barra... ...bueno, vaya... ...pues tomarlo en otro sitio... ¿qué, ...¿qué diferencia hay?... ...bueno, da igual... ...y aunque los pillaren del todo... ...no me debe afectar gran cosa... ...en no un sollo de, de bares... Como decía uno que conocí, los chigreros de mí no viven. Bueno, pues, pues eso. De mí tampoco. De mí tampoco tengo. Del, de, de, de igual sea, base de vinos, de chatos de vino... igual sí que, sí que viven. me bien. con la ley porque daba oh, daba bien. Pero bueno, yo nunca en mi caso. De mí los chigreros sí que no viven. Que, que pies y en los centros comerciales. Pues mira, yo qué quieres que, que, que os diga. Tampoco. no soy de esos que van a pasear al centro comercial eso conviene. otro cantar que os voy a mencionar pero que no voy a poner Lendacaris Muertos, centro comercial de izquierda, tú no eres de izquierda derecha, tampoco de derecha de centro, tú eres del centro comercial del centro comercial, ah, normal eso, ¿queréis sentirla? pues la buscáis también Lendacaris Muertos, se llama el grupo y, y el cantar centro comercial, buscáislo y, y ponéislo, yo no voy a ponerlo yo no voy a ponerlo yo no voy a ponerlo porque además eh, nada más traje un par de cantares y son los que voy a poner esta esta noche de fecho pienso que bueno pues ya os conté lo que quería contar llevó 50 minutos contarlo para vos normal normal no y normal no pero bueno lo he dicho normal no soy yo tampoco y ni normales tampoco sois vosotros si estáis si estáis sintiendo esto Pero bueno, es que sepáis, cosa que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguramente no tenga mayor interés para vosotros, que una de las restricciones que más me afecten y la restricción de poder ir ayer a un sitio, a una biblioteca, o un, un centro social, o una cosa de esas. Eso es lo que más me afecta. Todo lo demás... Que, que piensen los bares que restringen a la afluencia que les 11 tienen tercerado, vamos, me la suda. Que los centros comerciales también, ¿eh? me la suda también. Que otras cosas, que, que me, me la trae al pairo, ¿eh? importa un pito. Pero bueno, lo de que no pueda día ayer, eso jódeme ya veis, a cómo jodenos. es una cosa, preveo un invierno muy duro, muy duro, muy duro. Eh, preveo que, que, que o bien, de alguna vez venga aquí y, y todos estos sandeces que cuento habitualmente, queden den para el día que venga aquí ya, yo qué sé, ya lloríao de todo. ¿Mm? ¿Eh? Ya, ya, ya, que se me tenga marchado la pinza pero ya de una manera impresionante y empiece aquí a decir improperios todavía más gordos de los que digo habitualmente puede pasar eso o puede pasar incluso que no aparezca no sé qué será peor ¿Eh? Eh, sin un paezo pues pienso que, que puede ser muy grave De coño, si tuviste 15 meses sin aparecer, mogol, gilipollas, ¿de qué vas? vale, sí, vale, tuve 15 meses sin aparecer, pero yo digo vos ahora cuando eso, decidilo yo y bueno, pues por lo que por lo que fuera les, les mismo, los mismos motivos tendrían, no hemos paez bueno, pues tenía los y eso, de déxelo para pa que, bueno ...para que, pa que curase un tiempo... ...y ahora, por embargo... ...pues bueno, esta lleva una actividad también ansiolítica... ...sí, fue hacer radio y muy ansiolítico... ...resulta muy ansiolítico... ...y tengo una necesidad de venir aquí a hacerlo... ...¿cuál es el, pro el problema? ...el problema ye, que allí una hora a la semana... ¿eh? ...más o menos, una hora, hora y pico... ¿eh? ...menos de una hora, pero no lleva más... Jodido, yo jodido. Pero bueno, siempre me quedará el monte y siempre me quedarán las skies de la ciudad para calellar y, y pasar frío, pasar frío por ellos. Hombre, también podía quedarme el valle, ¿no? Decía pues que bailar que, bailear, que ya era que ya era muy muy también. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, esto como no estar de acuerdo se lo dije yo. Pero bueno, sí bailar y una actividad ansiolítico que da que da gusto. Ya os digo, bailar no es, no es hacer los pasos correctos. Bailar no es necesariamente seguir el ritmo de la música. No, bailar no es sencillamente mover el, mover el cuerpo. No es otra cosa que, que mover el cuerpo mientras estás sintiendo música. La música llévate. No, no, no tienes ni siquiera, ni siquiera tú que, que, que decidir qué es lo que vas a ¿Eh? ¿Cómo vas a moverte? No, la música ya se encarga de... ...se encarga de llevarte. Yo, mira... Un, ...de algunas de las... ...situaciones más felices... ...de la mi vida... Eh, ...también se ya es al, al baile. Nunca fui yo un buen bailarín... ...ni mucho menos, ¿no? No, en absoluto. No, no, nunca se me dio, nunca se me dio. Eh, yo siempre fui más patoso. Por embargo... Acuérdome de, de conciertos, de estar bailando y disfrutar, disfrutando Estar sintiendo la felicidad de una manera que, que habitualmente por desgracia no la siento Acuérdome de estar viendo a desorden público y bailar y bailar y bailar Acuérdome de estar viendo a los potatos tuve la oportunidad de verlos dos veces Y bailar y bailar y bailar y disfrutar Alcuerdo meditar en un puto disco, pa, y bailar y bailar y bailar. Música que, que no me gusta porque basta, bailaba y bailaba y bailaba. Ahora ya nada más bailo para el pasillo de casa, pero por lo menos abandono el baile, joder. Abandonáis vos el baile de vez en cuando, ya, ya veréis qué, qué prestoso puede, puede llegar a ser. Antes, vos hablaba yo de, de Tyler contando cosas, aquí está. Pero ahora no está, joder, cago es que en la ley. Ahora que subo yo el potenciómetro, no cuenta nada. Ahora sí, es que está allí, allí la tobida. La tobida, ¿eh? la vida de, de muchos que hay una no continua contra el que hay que, que luchar. nunca da nunca da otro ¿eh? que, que el luchar contra ello y que hacer todo lo posible para que no te venza ¿eh? y hacer eh, todo lo posible para que para que no te cojan vale eh, pues es, esto es muy ansioso no si era mucha ansiedad todo el día luchando para que no te cojan pero bueno pues igual ya es necesario vale de mano los que sentís eh, anedonia Los que se teis de cuca en general Tenéis que tener mucho cuidadín ¿eh? Mucho cuidadín De que no os callan Oye, abrazos Besos Y la semana que viene Te hay otra, joder, vale Venga, calleguín Y que, que Dios, Dios les salve Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Ni hacer memoria E intentar averiguar la verdadera historia y Cuanto más arriba y, y más, más atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, corbata, cabardina O chandal Pero, pero nunca de gallumbos Y todos a una pisándote la chepa rampla, trinca, malversa Que siga el paso doble Y la juerga flamenca Y grita con ellos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 Dascomerla. Que estás padeciendo una náusea constante. Tragar que siempre los mismos rondes, sin girar, sin parar. El tema de un Petrusco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio. Y sobre el mismo eje. Ya lo has comprobado, a cada tropiezo le sigue un palo. Nada sirve para nada. El príncipe nunca se convierte en